que no ande saber que te amo vida mia porque Volver a ser Un niño de nuevo Ya han pasado varios años Desde que nací Como olvidar las calles donde crecí Como olvidar los recuerdos De mi infancia Y como fue que llegué a esta vagancia Que cambié todo Por andar de bajo, ahora mírame quién soy, ya a los 24 años, que ya no soy esa persona correcta. Por andar de loco con marihuana y cerveza, ya no estoy porro, ya perdí la inocencia. Ahora dicen que soy solo un dolor de cabeza, que ya haga caso, me dice la jefa. Pero por más que intento, la vida no se interesa, y así es la vida, y la tengo un poco chueca. Y, y quiere seguir en la calle viviendo una vida loca callejera, poder loquear, poder fumar y en la tuya. No voy a volar aunque sé que un día la muerte me va a llegar, pero mientras llega aquí la voy a esperar con un toque de la hierba para celebrar que ya no voy a estar en este mundo tierra donde las cosas no son lo lo que aparentar. Cierro los ojos y el tiempo se regresa y mi corazón explota de tristeza. Miro pa'l cielo y le pido a las estrellas que me hagan el favor ya que Dios no me conté. Tu que eres el tiempo, déjame volver a ser un niño de nuevo. Vida, tu que eres el tiempo, déjame volver a ser un niño de nuevo año de 1991, esa es la fecha cuando yo pise este mundo, aún recuerdo los días del ayer, no tenía una puta idea como amar a una mujer, mire mis fotos con mamila y pañales, y ahora todas mis fotos son caguamas y carnales, hasta llegaba a mi casa con mi balón lleno de lodo, ahora llego cuando vi por las madrugadas, loco no me gustaba el estudio con libros y directoras, mejor me hicieron con mi micro en mi computadora, quisiera que todo esté Este tiempo regreso y decirle cuantos que lo extraño Decirle que todo este tiempo lo llevaré Recordando de morrillo, corriendo Por hacer travesuras y ahora por andar de malandro Me siguen las patrullas, antes bien cambiado Con mi peinado de helado, ahora ando bien rapado Caminando en el barrio Vida, tu que eres el tiempo Déjame volver a ser un niño de nuevo volver a ser un niño de 9 ese que fue ayer cuando yo era un niño un chingo de recuerdos que se fueron al olvido los mejores iría yo en esta vida tan torcida teniendo la bendición de los que ya están arriba pues ya he cambiado pensamientos con los tiempos solo fotos y recuerdos que me quedan de momentos que ya no queda nada del niño feliz aquel mundo de colores ahora se me puso en gris camino por las calles con recuerdos del ayer recordando la felicidad que tuve al nacer felicidad que no duró porque el viejo partió pero siempre ha hablado mío y dentro de mi corazón hoy brindo por mi infancia sea buena o sea mala aunque la vida esté chueca y no pueda repararla salud por la familia por los compas y la vida salud por los que están abajo y también arriba si pudiera regresar me gustaría estar en ese lugar Cuando mi toca ya empiezo a recordar que todo era menos difícil, por dejar decirse que una vida fácil, aunque estuvieran desparados mi mami y mi papi, aunque haya visto como mi jefe te la golpeada y que por estar pequeño no podías hacer nada, un padrastro el que la maltrataba, chay le pobrecita, y mi padre metido entre la vida loca y adicta, pero nací extraño mi infancia, mi inocencia, la etapa en la que todo el mundo me tenía paciencia, no había problema alguno, no existía peligro. Digro cual menos es es el pensamiento de un niño hoy lo llevo de la mano en veces hasta lo abrazo y se tiene que ser de promo cada paso las preocupaciones me obstiga el chico adolescente lleva una vida adictiva pero sé que el tiempo no se puede regresar como quiera peinear cabrones bien o mal aquí andamos de nada sirve arrepentirse Lo pasado es pasado y así como hubo momentos malos, hubo momentos buenos. Un brindis por ello, perros. Vida, tú que eres el tiempo, déjame volver a ser un niño de nuevo. Vida, tú que eres el tiempo, déjame volver a ser un niño de nuevo.